bajante histórica del río Paraná. Las consecuencias de la bajante sostenida del curso de agua en el río Paraná afectan en diferentes maneras a las comunidades de la cuenca. Agua que no es de beber, déjala correr. En el caso de la capital entrerriana, en estos días, estuvo en riesgo el suministro de agua para la población. El intendente de Paraná, Adambal, pidió responsabilidad ciudadana y solidaridad para quienes aún le sale agua de la canilla. Hubo restricciones del servicio porque el nivel de río no llega a la bomba de captación que envía el agua a la planta potabilizadora. Esto afectó al 15% de la ciudad. Mientras tanto, se mantienen los cupos de extracción pesquera y esto pone en riesgo la supervivencia de especies. Desde Radio Barriletes conversamos con Gabriel Ducase titular de la agrupación Pescadores Deportivos del Litoral, integrante de una peña pesquera local y miembro de la organización ecologista Río Sano. Duca se destacó no solamente el nivel bajísimo del río Paraná, sino lo prolongado en el tiempo de esta bajante. La bajante no solo que tiene un carácter histórico por su medida, por su régimen hidrométrico en sí, sino también por la longevidad de la misma. O sea, estamos en 700 días de bajante. Además... Corre riesgo la sustentabilidad del recurso de afirmó Beucase. O sea, chaudorados, sábalos y surubíes A nivel peces llevamos seis años prácticamente sin reproducción óptima. La última reproducción buena fue en 2015-2016. Después le siguieron dos reproducciones eh, regulares, 2017-2018. Muy mala en 2019 Y nula en 2020 y claro. 2021 ahora, por lo que se ve, no no tiene pinta de mejorar. Y eso lo pone en un en un lugar de vulnerabilidad al recurso híptico porque obviamente no es lo mismo pescar en tres metros de agua. La amenaza se creciente por, por una cuestión de que está muchísimo más vulnerable desde hace años, no desde ahora, está en una pendiente, corre en riesgo la sustentabilidad del recurso. Más allá de la bajante, Gabriel Ducasse también apuntó contra el extractivismo sin control. Acá el elefante del bazar es la exportación de pescado. Son 15.000 toneladas de uh -huh. pescado que se van para el exterior, que no tienen los controles que tienen que tener y uh -huh. sobre todo en los 25 años que hace que está ha asumido la pobreza a 10.000 familias. Yo lo considero el peor de los extractivismos porque lo que estamos exportando es comida. Claro. Comida sin producir en un país que tiene 40% de pobreza. Y sí. este sistema, que tiene 26 años, generó 10.000 familias pobres y 15 millonarios. Desde la costa cada día más seca de la ciudad de Paraná, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.